Nada sobre la migración en México y en el mundo. Con charla, música, pinchos y birra. 13 de noviembre, 20 horas. En el Centro Social Ocupado, La Astilla. Y La Franca, 22, Metro Turrasa A 100 años de la Revolución Mexicana...